Hola, ¿qué tal? Sí, es un refuerzo para trabajadores informales.、Eh, está pensado、eh, para personas que no reciben ningún tipo de ayuda o asistencia del Estado, es decir, que no no son ni monotributistas, no tienen,、eh, o sea, no tienen ningún registro,、eh, no tienen un potencial trabajo, no reciben, no sé, progresar, ningún tipo de prestación del Estado. Todas aquellas personas este, que, que se, las d e n o m i n a Trabajadores informales, porque son personas no registradas.、Eh, como decías vos, hasta el momento se inscribieron dos millones y medio de personas. El cálculo inicial que se había realizado respecto de, de los argentinos y argentinas que estarían en condiciones de, res, de recibir el, el refuerzo eran tres millones de personas en total. Así que, bueno, probablemente se llegue a ese número. Y la forma de inscripción puede ser、eh, a través de la página. Eh, o también、eh, acercándose a las oficinas de ANSES, hay que tener en cuenta que、eh, tenemos que venir con、eh, nuestro DNI y un CBU. El CBU tiene que ser bancario, no puede ser de, de una billetera virtual,、eh, y claramente se necesita porque es、eh, la cuenta en donde fi finalmente, y si es aceptado,、eh, se va a depositar el, el dinero. Así que esas dos cosas son fundamentales acercarlas el día que vengan a hacer la inscripción. Bien,、eh, CBU en este caso, de a nombre de la persona que viene、eh, a pedir el, este subsidio. Sí, todo eso tiene que ver también con evitar、eh, situaciones de fraude, situaciones de、eh, que una misma persona、eh, este, va a terminar recibiendo en una cuenta、eh, el, el refuerzo、eh, de, no sé, 5, 6, 10, 20 personas y que después. Maneje al dinero que les correspondería a esas 20 personas, lo maneja discrecionalmente. Por supuesto,、eh, son, son cuestiones de, de seguridad que indican que la CBU tiene que estar a nombre de la persona, porque es lo que nos garantiza que después ese dinero, una vez depositado en una cuenta bancaria, va a ser retirado por quien el Estado、eh, quiso asistir y no por otra persona. Bien, recordemos que、eh, las personas que ya estaban inscritas, porque ya viene hace un tiempo la inscripción abierta,、eh, ya han recibido la primera cuota. En el caso de las personas que se inscriban ahora, van a recibir ambas cuotas juntas. Sí, quienes se inscribieron hasta el 9 de, de octubre. Eh, recibieron la p r i m e r cuota hasta el 17 de octubre y quienes se, se, se inscribieron después del 10, y porque, bueno, una vez que vos te inscribís, además pasa un proceso de análisis,、eh, van a recibir las dos cuotas juntas, son 96 mil pesos, en el mes de noviembre.、Eh, así que, si quien se venga a inscribir ahora recibe en el mes de noviembre, no tenemos todavía、eh, las fechas exactas, pero calculamos los primeros días de noviembre,、eh, van a recibir las dos cuotas juntas. Bien, tiempo entonces hasta el martes. Hasta el 31 de octubre hay tiempo para inscribirse tanto en el refuerzo como es la fecha también de vencimiento del de crédito para trabajadores en relación de dependencia.、Eh, también la fecha límite es el 31 de octubre. Bien, siguen con los operativos de l a n c e、eh, s los días sábados. Este sábado vamos a hacer un operativo de créditos de jubilados y jubiladas. Eh, como siempre, les pedimos que saquen el turno previo. Es una política que tiene afectación presupuestaria y el turno lo que permite a la Administración Nacional es calcular. el Volumen de dinero con el que va a tener que contar para, para cubrir estos créditos, por eso se exige un turno previo.、Eh, y Además, vamos a estar recibiendo también a q u e l l o s trabajadores en relación de dependencia que, habiendo iniciado su, su trámite de crédito、eh, a través de la página, ya tengan el código y quieran venir a v a l i d a r Bien, buenísimo. Bueno, y como siempre, acercarse para más información aquí a las oficinas de Lances、eh, o a través de la página web. Sí, estamos todos los días de 8, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas y este sábado y el sábado que viene vamos a estar de 9 a 2.